Carina Maldonado En Radio Rebelde AM740 Miércoles de 19 a 21 oye, oye, oye, oye, oye. Buenas tardes Acá comienza Más Vale Tarde, ¿cómo les va? por Muy, fin. muy bien, por suerte está Por fin volví sí, qué ¿Cómo ya se extraña bien. esto, che? ¿Cómo se extraña sí, ¿no? hablar un, al micrófono? Hablar al ¿Mm? micrófono, estar sí, acá sí, sí. con los Lucianos Claro, te, tenemos dos Lucianos claro. ya <risa> Luciano y Luciano Junior claro. Habíamos quedado en ponerle Luciano Junior <risa> nah, al... Yo el otro día le dije Lucianito Oh, Lucianito, Lucianito. claro A mí no me da decir Lucianito no, pero, no, no. Barbudo, así bueno, decir Lucianito bienvenido Bueno, bienvenido, bienvenido otra vez Una alegría que estés de nuevo en nuestros... Entre nosotros. Ajá, entre en nos. Así es. Bueno, contanos dónde estamos, Oscar. No, estamos en Radio Rebelde AM740. Estamos en la radio de miles. Ajá. Esto es el barrio Balvanera, es 11. El barrio... ¿no? Sí, Puyredón 19. Es. Sí, sí, un barrio súper... Re sí. que requete, requete, requete populoso. Reten, sí, requete el, el barrio re Leven. <ríe> el Ajá. Eh, sí, sí, sí. Bueno, son las 19.04, Luciano possari Sí, señor, 14.09 ¿sí? 14.09, 14 ¿cómo te va? ¿Cómo muy estás? bien, un placer, un honor estar acá compartiendo Bueno, bueno, bueno Esta tarde Es muy halagador, como habrás visto, Luciano ¿eh? Ajá, está es muy bien halagador. Bueno, son, muchas gracias, Luciano ¿eh? Son las 19.04, creo Y porque está un poco lejos, siempre digo lo mismo Y la temperatura 14 grados con 9 décimas Así es Y tenemos muchos temas, como siempre, por suerte no Nunca nos faltan temas bueno. Adelanto alguno que quedó colgado de la semana pasada Se sancionó la ley de atención de adicciones que Es obligatoria para las obras sociales Se van a crear centros comunitarios Para la gente que tenga problemas de adicción Que no solo tiene que ver con estupefacientes, alcohol eh, U otro tipo de drogas ...también el, hablamos alguna vez, hablaste vos Silvia, sobre adicciones... ...y hay adicciones al juego, adicciones al trabajo... Así que está interesante. Bueno, me alegro. Yo con respecto a los espacios este, estos que le dedicamos a los temas relacionados con la salud uh -huh. y con la cultura, en la primera hora vamos a hablar de esta de este, de esta llegada del frío uh -huh. a la ciudad de Buenos Aires y al resto del país también. Y bueno, los cuidados que tenemos que tener con las estufas, que aunque parezca muy tontito, de verdad puede llegar a ser muy riesgoso. Sí. Uh -huh. Y yo antes de meterme a bucear en lo que se viene... ...que ya lo estamos palpando, se vienen los mundiales... ...les voy a adelantar lo que pasaba para hacer un poquito de historia... ...lo que pasaba un día como hoy, las famosas efemérides... Uh -huh. ...porque han pasado cosas importantes en fechas como esta... ...en 1978 José Luis Batata Klerk obtuvo uh -huh. su primer torneo de gran premio... ...la final del Abierto de Florencia le ganó a Patrick Domínguez... ...6-4, 6-2, 6-1... En 1987 los Pumas ganaron por primera vez en un campeonato mundial de rugby en Nueva Zelanda, bien dicho, derrotaron a Italia. Y por último, 2006, algo más fresquito, la cordobesa excelente nadadora Georgina Bardach sumó 5 medallas de oro al finalizar la Copa José Finkel en San Pablo, Brasil. Esto es la historia, después vendremos con el presente y el futuro. Bien, ¿Algo más? Se, sí, se retiró el subcomandante Marcos como vocero del Movimiento Zapatista de Liberación Nacional. Hay un audio cortito porque es un, un informe grande, un informe de muchas hojas que presentó, pero después lo vamos vamos a entrar bien en este tema porque es, es representativo de toda la lucha latinoamericana, Ajá. en contra del, del capitalismo, fundamentalmente. Bueno, eh, ya que vos, eh, Luciano, contás o nos acabás de contar algunas fechas y algunas efemérides, también yo tengo un par de ellas. Eh, una nuestra, Argentina, nada menos que el Cordobazo, uh -huh. en 1969, y el Mayo Francés. Claro. De 1968, uh -huh. un 28 y un 29 de mayo, exactamente. Bien. Así que bueno, dos hechos históricos, uh -huh. sociales, revolucionarios, populares, enormes, Creo... enormes sí. en la historia. Creo que queda claro de que la estamos, ¿no? Sí, sí. <risa> Digo, sí, sí. por los temas que vamos to tocando. Claro. <risa> claro. Y vamos con los mundiales, ¿no? El a primero ver. que se va a disputar, estamos a cuatro días del mundial... Estamos a 15 el de fútbol, uh -huh. pero vale la pena aclarar que estamos a cuatro días del mundial mixto de hockey. Por primera vez será mixto y se realizará ah, en, la, en la Haya, perdón, Holanda. Eh, mixto que les que por primera vez van a jugar el mundial al mismo tiempo, de hombres como de mujeres. El día de hoy... Ah, han... yo, estaba no, no, yo estaba pensando que jugaban juntos. No, Yo estaría... estaba pensando en el vestuario me el, de intercambio de claro, de el intercambio de camisetas no, es... no. Eso sería bueno para los jugadores Nosotros no, no, no, no lo vamos a ver intercambio no. de camisetas claro, ¿Sí? Pero es, es, una, es una regla No que chancho, chancho, es una regla del deportista Allá nuestro Luciano Junior también, también que le jugué, eh, pero Se no le caían acá unas gotas y el Pobita. hecho de mencionarlo Primero es una sí. forma de hacer justicia También con las leonas Que Ajá. tantas sí, satisfacciones por nos dieron, tal vez el último mundial de la ocho veces uh -huh. jugadora, mejor jugadora del mundo, Luciana Aymar. Bueno, el 1 de junio allí estarán las chicas debutando frente a Sudáfrica, mientras que los varones harán lo propio el mismo día frente a Holanda. Bien, vamos a saludar a Andrea Zárate, gente que nos retuitea, nos comparte, nos dice cositas. Eh, Andrea Zárate de Buenos Aires, Silvia Guzmán de Río Tercedo, Tercero. Eva Mercedes de Colón Entre río Olga también de o Olga Kramarchuk un apellido dificilísimo también de Colón Entre Ríos Verónica Camino de Juárez Selman Córdoba Roberto Elio Gareca que nos retuiteó Oscar Weiss que también nos retuiteó y tenemos algunos saluditos más pero en un ratito venimos. Date una vuelta por nuestro blog Más vale tardemagazinradial.blogspot.com Date una vuelta Más vale tardemagazinradial.blogspot.com No trajes a todos, no te no te preocupes, estigues contentes. Bueno, la, la Provincia de Buenos Aires, a través de su Secretaría, creo, <coughs> eh, perdón, de Seguridad, que está a cargo de Osvaldo Granados, Granado, sí. en esta gestión del gobernador Scioli, uh -huh. anunció, así como nada, como nada, como si fuera uh -huh. algo verdaderamente esperable o interesante para la sociedad, que va a reabrir las celdas en las comisarías bonaerenses. Ajá. A mí me parece una verdadera aberración. Las celdas en las comisarías habían sido cerradas hace unos cuantos años. Sí. Eh, para la gobernación de la provincia Para su Secretaría de Seguridad eh, Esto es una supuesta solución uh -huh. A los problemas de la tan mentada inseguridad eh, ¿cómo, ¿Cómo fue que hace años Esta, esta modalidad, digamos, de tener detenidos en, celdas, en las comisarías bon bonarenses, esto fue eh, suspendido, digamos, fue cerrado, uh -huh. fue a través de un fallo conocido como fallo Verbisky en el año 2005. El argumento, dice, de la urgencia para destinar espacios para detenidos surge luego de la fuerte actividad de la bonaerense, iniciada tras esta emergencia. Creo que todos nos enteramos sí. que el gobierno de la provincia había sí. declarado por decreto uh -huh. esto de un plan de emergencia de seguridad para la provincia de Buenos Aires. Pasó aquello de los chalecos para los que conducen moto. Uh -huh. bueno Sí, eso hubo, quiero quiero decir algo. Hubo yo bastante ruido con respecto sí. a este plan de emergencia sostenido y decretado, uh -huh. así, no pasando, digamos, por la legislatura bonaerense, eh, se agudizó este este asunto, ¿no? Esto fue hace un mes y medio el plan de emergencia, la declaración de este plan de emergencia, y, bueno, esto determinó un aumento de, de detenciones que viene ocurriendo desde hace dos años, sin que estas cifras de las detenciones se refleje en... Que las tasas delictivas hayan disminuido. Uh -huh. O sea, hay muchas más detenciones, pero las tasas delictivas siguen estando más o menos clavadas sí. en el mismo número. Con lo cual hay algo que nos cierra, uh -huh. no cierra. no A buen entendedor creo que sobran las palabras. Sí, a mí me hace acordar a Bloomberg, la verdad. claro Mal, ¿no? Eh, este tema de la emergencia en inseguridad, yo creo que eh, Tiene más que ver con la sensación de inseguridad, que hay inseguridad, seguro que hay inseguridad. No hay les, la hay cantidad o el, el nivel de inseguridad que todo el mundo cree. Eh, está, uno escucha a algunas personas que dicen, estamos peor que, peor que... Y la verdad que viendo algunos informes, eh, desmienten todo esto que dicen. Hoy leí unas cifras, hablando de cifras, uh -huh. que la organización la, mundial, digamos... Eh, no me acuerdo ahora cuál, de todas las dependencias de la ONU, sí. eh, determina o, o establece que 10 eh, eh, homicidios cada 100.000 personas es una tasa aceptable ajá, de homicidios ajá. en una sociedad. La Argentina tiene 5,5. Sí. ¿sí? sí, tal cual. 5,5 homicidios uh -huh. cada 100.000 habitantes. Nadie va a estar de acuerdo en que haya o exista homicidios pero por el otro lado, sabemos que esto es así sino el primerísimo creo, de los 10 mandamientos de don uh -huh. de don Moisés, Del no barudo. sería no matarás, uh -huh. ¿no? es el primero de todos, quiere decir que el hombre es capaz de matar al hombre uh -huh. bueno, esto viene desde los tiempos bíblicos, así que pero bueno, la Argentina tiene 5,5 eh, la mmm, encargada de un oh, mamá, esperate que se me fue, la encargada de una diputada que es la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías en el Senado de la Provincia de Buenos Aires, uh -huh. se llama Mónica Macha, casualmente, <risa> sostuvo que volver a detener personas en comisarías es un claro retroceso uh -huh. en cuanto a las políticas sí. de derechos humanos, esto, vuelvo a decirlo, es más obvio, que la misma claridad uh -huh. pero bueno esto es lo que la provincia de buenos aires impone impulsa determina sí. para solucionar este tema de la inseguridad que nadie lo va a negar y especialmente en todo el enorme cono urbano uh -huh. ¿Sí? es un problema es un problema no sé si el nivel de seriedad que le dan lo tiene pero yo que ando en moto también es complicado eh... Mi mujer tiene que venir con un chaleco, o tuve que comprar un chaleco con el... Está bien. uno tiene que, Lo que a mí me molesta es que uno tiene que demostrar que no es. O sea, sí. no soy un chorro, no te vamos a robar. Ya desde por este tema de la inseguridad, ya nos miraban mal cuando bajábamos en algún lado. Dos en moto con casco. O casco usamos siempre, que es lo que debe ser. Eh, encima hay otra cosa que estuve leyendo la semana pasada. Que en Berizo, por ejemplo, empezaron las racias lo que hacían en la época de los militares que paraban un colectivo y bajaban a todos Empezó a hacerse Bueno, tiene uh -huh. razón la senador, la, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos La señora Macha uh -huh. Tiene razón que esto es un claro retroceso eh, sí. y viene por política de derechos tema. humanos ¿no? Yo no, no me metería con la señora Macha ¿no? No, no. Por las dudas no. <risa> no, realmente, bueno, es un apellido que eh, Digamos que determina como cierto comentario cierta sonrisa cuando uh -huh. uno lo dice Desde luego que con todo el respeto del mundo, ¿no? Absolutamente <risa> Pero bueno... Entre la luz y la sombra En la realidad, planeta Tierra, mayo del 2014 Compañera, compañero, compañeroa 1 una decisión difícil Cuando irrumpimos e interrumpimos en 1994 con sangre y fuego no iniciaba la guerra para nosotras, nosotros los zapatistas. La guerra de arriba con la muerte y la destrucción, el despojo y la humillación, la explotación y el silencio impuestos al vencido, ya la veníamos padeciendo desde siglos antes. Lo que para nosotros inicia en 1994 es uno de los muchos momentos de la guerra de los de abajo contra los de arriba, contra su mundo. Esa guerra de resistencia que día a día se bate en las calles de cualquier rincón de los cinco continentes, como la de muchos y muchas de abajo, una guerra por la humanidad y contra el neoliberalismo. Contra la muerte nosotros demandamos vida. Contra el silencio exigimos la palabra y el respeto. Y en ese entonces muchos escucharon... Faltaba lo que faltaba, y falta lo que falta, pero conseguimos entonces la mirada del otro, su oído, su corazón. Entonces nos vimos en la necesidad de responder a una pregunta decisiva, que sigue? Así que esa pregunta nos llevó a otras. Preparar a los que siguen en la ruta de la muerte, formar más y mejores soldados, invertir empeños en mejorar nuestra maltrecha maquinaria de guerra simular diálogos y disposición para la paz para seguir preparando nuevos golpes o debíamos reconstruir el camino de la vida ese que habían roto y siguen rompiendo desde arriba debíamos suscribir inscribir nuestra sangre en el camino que otros dirigen hacia el poder o debíamos voltear el corazón y la mirada a los que somos y y a los que son lo que somos, es decir, los pueblos originarios, guardianes de la tierra y la memoria. Nadie lo escuchó entonces, pero en los primeros barbuceos que fueron nuestras palabras, advertimos que nuestro dilema no estaba entre negociar o combatir, sino entre morir o vivir. Y en lugar de dedicarnos a formar guerrilleros, soldados y escuadrones, preparamos promotores de educación, de salud y se fueron levantando las bases de la autonomía que hoy maravilla al mundo. En lugar de construir cuarteles, mejorar nuestro armamento, levantar muros y trincheras, se levantaron escuelas, se construyeron hospitales y centros de salud, mejoramos nuestras condiciones de vida. Esto en medio de una guerra que no por sorda era menos letal. Porque, compas, una cosa es gritar no están solos, y otra enfrentar solo con el cuerpo una columna blindada de tropos federales, como ocurrió en la zona de los altos de Chiapas. Y a ver si hay suerte y alguien se entera, y a ver, a ver si hay un poco más de suerte y el que se entera se indigna, y a ver si hay otro poco más de suerte y el que se indigna hace algo. Bien, esta era la voz del subcomandante Marcos que decía, me despido. Él se despide como vocero del movimiento zapatista de liberación nacional. Eh, esto arrancó allá por el 94, cuando el ejército mexicano se enfrentó con, con aborígenes, con indígenas, con pueblos originarios, porque hay un tema aparte es un tema de libertad y un tema económico como siempre está ahí, ahí el lugar donde está se llama la brecha chiapaneca ¿eh? está ubicada en un área intensiva eh, ahí hay biodiversidad hay uh -huh. grandes reservas de biosfera pero también es un hay un tema con los acuíferos con la reserva de agua el petróleo y minerales de uso estratégico eh, esto es lo que el estado mexicano quiere para sí obviamente están acostumbrados en toda latinoamérica a correr a los indios a palazos a, a tiros y eh, no pudieron. En ese momento hay una secretaría, ah, perdona, hace sí, siglos, ¿eh? Hace 20, sí, esto hace hace desde, siglos desde que el colonialismo han venido corriendo del Colón para acá, a los claro, pueblos originarios. Desde Colón para acá. Esta este movimiento tiene unos 20 años, esto pasó. Hay un secret una secretaría nacional de defensa que se llama SEDENA, es mexicana, y viene patrocinada por supuesto por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, como no porque hay intereses económicos, todos quieren poner ahí una monedita para llevarse mucha más plata. Y bueno, no pueden, no pueden con todo este movimiento eh, desde enero del 94 para acá. El comunicado esto que escuchamos es cortito, está editado, son 15 páginas, no está todo, se puede descargar por ahí y él dice por mi blog, por mi voz, el ejército zapatista de liberación nacional no hablará más, dijo que no tiene que ver con un tema de eh, salud porque hay, hay cambios internos dijo, esto lo dijo el domingo pasado el domingo 25 así que bueno, digamos también alguna vez hablamos del NAFTA que es un tratado de libre comercio entre Estados Unidos, Canadá y México que por supuesto como siempre termina perdiendo el más débil y en este caso el más débil es eh, México, así que un recuerdo para el subcomandante Marcos que nunca se conoció la cara, nunca se supo quién es hay siempre... frases memorables, hay una que decía la libertad es como la como la mañana, uh -huh. hay quienes uh -huh. esperan dormidos a que llegue y otros que se desvelan por la noche para alcanzarla Exactamente, Historia. es eh, la forma de dirigirse a la gente de este hombre siempre fue así muy poética. No, no, no, un discurso uh -huh. realmente muy interesante, muy muy interesante, yo nunca lo había oído. Uh -huh. eh, y no. acá hubo gente que le cantó, por ejemplo, Rally Barreno. A verlo. ¿no? Aquí. Como te unos días si vente paquí. Pa Hoy el sé que el tiempo es muy tirano. El adiós es grande y no broca el calor. Pero tengo el anhelo de volverme tus historias a la vera caliente de un fogón. A la vera caliente Pero marcos que conozcas nuestras luchas que también buscamos la neuscasor que oh, hay un muto cierto que brota de nuevas manos esta lucha redime nuestro dolor en estos días te esperaré sentado en la terminal iremos a la simmona a la casa de lo que los culpas del moncase nos esperarán dos culpas del mocase No por la comida. ¿Sabes por qué? Porque Santiago hay tamales como en México. ¡Riquísimo! También hay chacarera, leyendas y alegría. Cosas que has de llevar en tu corazón. Cosas que has de llevar. Iremos a lo de Ramona Y a visitar a los cumpas de Aferó Pasaremos oh, oh, oh. por los montes En la camioneta del ángel De Quimil San José del Boquerón oh, oh. De Quimil San José Venite para Santiago Vos fíjate que sea un niño vos Tendrá rancho y comida Para tu pipa tabaco Sería para nosotros Un alegro Sería para nosotros Ni modo cabrón Date una vuelta por nuestro blog Más vale tarde MagazineRadial.blogspot.com Date una vuelta Más vale tarde MagazineRadial.blogspot.com Y bueno, vamos a hablar de Roland Garros, que soy por hoy el eh, torneo deportivo por excelencia lo que se está disputando. Tras la buena aparición, el buen comienzo de los tenistas argentinos, hoy la jornada no fue del todo positiva. Digo del todo porque más allá de las derrotas, tuvimos para destacar uh -huh. la actuación de Diego Schwarmann, quien luchó una hora 40, casi dos horas contra Federer y se fue aplaudido. Doñi, no, le llega el hombro. Eh su arma, ¿no? Estuve hoy vi cuando terminó justo en la televisión y es bajito comparado al otro es un monstruo. No, ¿no? Es que aparte es. Federer de piedra, aparte de lo bueno que es, eh. pero por más que el resultado diga 6-3, 6-4, 6-4 parece no, paliza, no, él no, no. hizo un muy muy digno partido. Quien también hizo una digna presión en este Roland Garros fue Facundo Bagnis que recordamos Ajá. ayer, jugó un, el quinto set que terminó 18-16, un partido que se extendió casi hasta 5 horas contra el local, más mérito aún eh, Benetó, y hoy no pudo refutar esa victoria, se quedó sin nafta, perdió contra Gulbis. Y la otra argentina que hoy jugaba era Paula Ormaechea, Y estaba siendo derrotada uh -huh. Por Nicolescu 2-6-0-2 Y el partido se suspendió Mañana será el turno de Pico Mónaco uh -huh. Que hizo un buen comienzo Que es la esperanza tal vez más importante Junto con Charlie Berlock Que también dio cuenta de Leighton Hewitt Un histórico del tenis mundial uh -huh. Y mañana se las va a ver Contra otro uh, hueso duro de roer Como el francés Richard Gasquet Bien, vamos a saludar A Joe Marilin Malena Brandenburgo, Pepe Erpantera. ¿Lo conoces este? Pepe Erpantera. Pidió amistad hoy. Eh, dice, interesante las efemérides. Datos para no olvidar. Gracias, Seba Mercedes, desde Colón. Y Gachi Pintos también están dando vuelta por ahí. Así que, gracias a todos. Estamos en Facebook, que más vale tarde edición. Estamos en Twitter, tratando de que arranque el Twitter. Acá no, no está queriendo. No, un no, amigo, Pepe. Está... Le mando, le mando muchos, bien, muchos bien, saludos. saludos. Saludos, gracias. Eh, más Vale Magazine, en Twitter nos retuitean eh, Estoy tratando de tuitear algo Pero no hay manera es... Así que lo dejamos así está bien, Son las 19 y 28 uh -huh. Y ya está Luciano Junior Haciéndonos algún gestito para ir a la tanda uh -huh. La temperatura sigue exactamente en la misma 14 grados con 9 décimas Transmite Radio Rebelde AM740 desde la Central de Movimientos Populares, Pueyrredón 19, Segundo Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Espacio Publicitario. Esta radio que te informa y entretiene es integrante de la Red Federal de Arbia, Asociación de Radiodifusores Bonaerenses y del Interior de la República Argentina.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 Por eso, caminá hacia una vida más saludable. Argentina camina. Es un mensaje del Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Todos los jueves de 17 a 18 escuchá Sabor Argentino. El programa con acento criollazo, música folclórica con sus mejores cultores del canto, entrevistas, comentarios de las peñas y espectáculos de Buenos Aires. Conducen Marcos Cardoso y Gloria Puga todos los jueves de 17 a 18 por AM740 Radio Rebelde. En Buenos Aires... Los zapatos son modernos, sabor argentino. Pero no lucen como en la plaza de un pueblo. Lo importante es que llegues, no permitas que la velocidad te maneje. respeta las normas de tránsito. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación. En un esfuerzo sin precedentes en la radiotelefonía, AM740 Radio Rebelde presenta Con Causa y Sin Causa, Con un causa programa de Claudio causa. Rabino, todos los jueves de 20 a 21. El 31 de mayo inauguramos el Complejo Cultural Leonardo Fabio, en Avenida 25 de Mayo 131, Lanús Oeste. Complejo Cultural Leonardo Fabio, un nuevo espacio para la cultura, un nuevo orgullo para la Lanús. Esta maravillosa sala lo amerita y este maravilloso público más aún. Darío Díaz Pérez, Intendente. Fin Espacio Publicitario. Transmite radio rebelde am 740 nuestro sitio en la web www.rebelde 740.com.ar para publicitar en más vale tarde comunícate a edición 4 producciones yahoo.com.ar La fortuna, el destino, el futuro y los astros Horóscopo con Manuel de los Santos Ordóñez Hola, bueno, ¿cómo se bueno, no, no escucho nada Hola, ¿cómo le va? Bueno, usted, bien, tanto tiempo bien, ¿Bien, por usted, suerte, a usted, usted hacía un montón Discúlpeme ¿Cómo? Ah, no, diga usted, diga, diga Hace un montón que no venía hace por acá un punto, sí, Hace un sí, hace un sí, sí. Está haciendo mucho frío, vio me tengo sí, que cumbir la garganta. recién empezó, ¿eh? Sí, Creo, bueno. No exageremos estamos, tampoco. Estamos, estamos grandes, digamos. Usted, claro. Usted no quiere ser grande. No, yo no bueno, estoy grande como bueno. usted, para nada. No, usted debe ser un poco más... más este, yo soy más, más joven que por supuesto, usted, sí. por sí, unos meses más, quizás no, seis, no. seis, seis meses, siete. No, no, no, no unos años. Bien, ¿cómo ande? ¿Quién es usted? Es un nuevo colaborador. Qué placer, no. me presento. Yo soy sí. Luciano y Me habían hablado muy bien de usted. El lo Esposari. hacía está ah, muy bien. Lo ¿Quieres? hacía yendo a Brasil a, no. a, a la defensa del título de su selección. No, España, España ¿vale? ¿no? por supuesto que España ya es 9/19. ¿Se ah. acuerda que es un par de, bueno, es un par de meses largo ya? Ya vamos a estar en la final no sé con aluminio con Brasil. Argentina que que, no. no, que, tira, no. que tira no, llega, Argentina no llega para la segunda ronda. la segunda ronda, que es ¿Quién nos llega? Argentina, nos llegan, ustedes nos llegan. Bueno, va a empezar Vamos a hablar de tema, por usted, favor. Usted dígame, por favor, dígame usted su, su signo, por favor. Ya se lo dije bueno, 28.000 veces. Bueno, pero porque tengo un montón de clientes. Noviembre, Nunca me acuerdo, yo. noviembre. Noviembre, ¿qué escorpio. día de noviembre? Scorpio. ¿qué odia? Soy gemela de Luciano. Son gemelos, no sí, parece que Somos gemelos, ¿no? Gemelos. Yo... Estoy más grande que él. Sí, un poquito, pero somos ah, bueno, gemelos. Somos gemelos ah, yo le digo lo que lo que los escorpiones detestan, lo que odian. ¿Quiere que le diga por qué somos gemelos? No, no entiendo Porque que los dos gemelos, nacimos el mismo día del mismo 50, mes. 50. Al mismo día del mismo, del mismo mes. mes, pero no del mismo año, obviamente. Ah, seguramente, no claro. no, no para ser de la misma edad. Bueno, sí. bueno, usted me dijo de escorpión entonces. Así es. A ver si, me, si está bien o está mal lo que yo digo. Yo digo, detestan los argumentos subidos de tonos y la hipocresía. ¿Así como no? Bueno, te va me va diciendo si sí o si no. ¿Qué otra cosa? A ver, déjame, déjame ver que se me... ¿Qué horóscopo es pues este que está haciendo? Es un horóscopo lunar. Ah, luna. Se es que detesta cada cada cada signo, por supuesto. Eh, decía, eh, ¿dónde, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Sí. Pues no les agrada realizar tareas administrativas, ni trámites, ni trámites, quise decir. No, ni no, no, no, no particularmente, tampoco es que vale. rechazo pues, hacerlas. Detesta. ¿no? Eh, como son inquietos y movedizos, no les gusta estar esperando. Bueno, ¿le parece? ¿No le parece? ¿No le parece? ¿No le eh, le parece? Yo soy muy puntual en realidad. Bueno, Ríes, sí, sí. lo que le iba a decir, son puntuales también. Ajá. Usted no dice nada. Sí, sí, si sí, no estoy de acuerdo, lo escucho bueno. atentamente, estoy muy de acuerdo. Bueno, a él el otro le cabe Luciano. exactamente lo mismo. Cabe, bueno, usa o muy bien. Luciano, ¿tú de cuándo eres? <risa> ¿Eh? Mayo. De mayo, ¿de qué día de mayo? 27, no le veo nada. De mayo 27, a ver. Dito. 25, 24, 23, ah, bueno, 23. Camin 23 de mayo. Es de Feliz cumpleaños. Ah, ya mira, un, fue hace un, poco muy uh, bien Trajo algo Una torta, algo no No, caramelos a lo mejor Bueno Traigo algo <risas> Bueno Camis Detestan escuchar Quejas interminables De los demás No le gusta Que le estén quejando Todo el tiempo No le gusta perder a nada Dice Todo el tiempo Es están... así ¿No Mirá, le gusta? Muy bien, mí, bien. No bien es científico, siempre lo dice. Es científico, dije. Sí, es sí, científico. Sí, sí, Bueno, vamos con los otros. Arias, ¿Qué otros? A los, el resto, por supuesto. El suyo, diga. No, al no lo digo nunca. Ah, bueno. No, usted sabe esto, es Dígame... las artes negras, no, no, no se puede decir. No, todos él. no los lea, ¿para qué? Bueno, le digo... Dígame eh, Libra, que es Libra, otro que a mí me interesa. Libra, le digo la fecha también. Libra, 24 del 9 al 23 del 10. Detentan los argumentos... Bueno, no, esto es lo que estoy leyendo, otra cosa. Detestan la muchedumbre y el ruido. La suciedad y la de prolijidad, no me sale, desprolijidad. Ay, no, en la persona que yo estoy pensando no le pega ni una de esas. No, no le pego. No, no, no. Bueno, no sé, no creo que sea cierto, pero bueno. Son meticulosas, eso sí, son meticulosas, ahí está, está bien ahí, bueno. Bueno. Bueno, y le digo uno más y después vemos si alguien quiere saber, yo le digo. De enero, dígame, uno de enero. De enero, a ver, ¿dónde está enero, enero, enero, Pero fin de enero, fin de enero. Fin de enero, a ver. El 31 de enero. 31 de enero, es complicado, ¿sabes? Acuarios, ah, está, Acuario, es 31 de mayo Detestan a quienes presumen Intentando ser el centro de atención ah, bueno me puede No le ser... gusta esa gente Que quiere ser una, quiere ser ella A esta eh, gente no, eh, le gusta. Eh, ahí pega, ahí pega. no le gusta ¿Cómo? A la curiana no le gusta A ah. la curiana no le gusta eso Detesta prestar o pedir prestado dinero A ver si es cierto eso eh, No le gusta bueno, pedir ni... Habitualmente no ha necesitado la ah, que plata, digamos, Tiene plata, tiene dinero algo. Bueno, Y también de, de, de, detesta sentirse inútil no ah, le gusta, sí, es una sí. actitud que no le gusta sí, entonces sí, sí. Bueno, les pareció más o menos estuvo eh, Bastante, menos. bastante bueno, bien. Eh, Hagamos uno más y ya está Vamos a ser del naricón este Leo, dígame no, Leo Cáncer Cáncer, cáncer. Bueno, cáncer, cáncer de y... Jazmín, de mi hija, le mando cáncer. saludos bueno, que escuchen, Igual que creo. el naricón este gilipollas Detestan cualquier crítica Aunque fuese pequeña eh, Su capacidad de culinaria No le gusta Entonces, Esta gente que cocina ¿Cocina? Cocina No le gusta que le critiquen la cocina eh, ¿Cocina la tu hija? Yo sí sí, sí, sí le, le Hace comidas raras Bien sí, ¿Ah? sí. Esto, bueno Decía Canter le, eh, le disgusta hacer parte De una conversación Que no entienden Ajá. No están hablando de cosas El tipo está mirando ahí No entiende nada No le gusta ¿Cuándo es cáncer, Luciano? 21 del, el, el, Mi cumpleaños El de mi hija 21 de julio Julio Ah, yo cumplo el 2 Bueno, cárcel el 22 del 6, o sea, de junio al 23 del 7. ¿Y cuál es el de Óscar? A ver, ¿cuál es, es el tuyo? el que turno? dije recién. Ah, perdón. Claro, no me estás prestando atención. Así yo hablo para, para mí mismo. Me había dicho un romano. Es tanta la información que usted trae que realmente me me, me, me apabulla, me apabulla. Bueno, ¿Ya va redondeando, eh, Manolo? Vamos, con el piscis. ¿Eh? Pisis. pisis, le di que pisis, no le di que Va piso. redondeando, ¿no? Va redondeando, sí, redondeando. 20 <risa> del 2 al 20 del 3. Detestan de de lugares demasiado bulliciosos, ¿vieron? Con mucho bullicio, con mucho lío. Los pisianos. Los pisianos, sí. En el chumarío no le gusta tampoco. Mm. No. no le gusta ser anfitrión tampoco, no le gusta nada que le vayan a visitar y desaprueba que le estén juzgando, diciendo busister tú, dices el otro. Bueno, en todo caso alguno de todos los oyentes que nos siguen pueden hacer al sí, propietario. Yo ¿no? les pongo sobre diciendo. esto, a lo mejor diciendo. justamente coincide con alguno de los signos. Bueno, gracias como bueno, de de costumbre. Nada, de nada. Hoy lo veo con un poco mejor talante, sí. ¿eh? ¿Tala qué? Con mejor carácter ah, ser de, hincha del Real Que está tan Tan insultante no no, no, no, Para nada De Barcelona soy Pero bueno Estamos ahí Bueno eh, ¿Qué va a ser? Bueno, ¿lo vemos pronto? Bueno, no vemos eh, Quién bueno. sabe cuándo qué Bueno sé, cuándo Muchas gracias Manolo y Más Vale Tarde No nos interesan Los 40 principales No nos interesan Los rankings, La música Que nos gusta. Porque sí is okay. so okay. Date una vuelta por nuestro blog másvaletardemagazinradial.blogspot.com Másvaletardemagazinradial.blogspot.com La semana pasada hablábamos de una posibilidad latente de que en la NBA se enfrentaran Dos argentinos, Manu uh -huh. Ginóbili por el lado de San Antonio, Luis Escola por el lado de Indiana Pacers. Hoy por hoy un tanto complicada esa posibilidad, ya se han, se han jugado algunos partidos y ambos equipos convengamos, tanto los de Manu como los de Escola, gozaban con la ventaja de localía. Sí. Pero bueno, en el caso puntualmente de Indiana... Está 3 a 1 abajo contra el Miami, eh, vale decir que es el bicampeón, el uh -huh. equipo del LeBron Shine, el jugador más valioso. Está 3 a 1 abajo, la verdad que durante la serie se ha mostrado francamente superior el equipo de Indiana. Hoy juegan el quinto partido y hoy ya puede quedar finiquitada esa serie en favor de Miami por el lado de Manu que lo escuchábamos en declaraciones la semana pasada está pesando esto mismo que él decía la edad de los jugadores de ese trío eh, famoso que, tiene, que han superado en cuanto a puntos Al famoso Showtime de los Lakers Aquellos sí. recordados de la década de los 80 de, de Magic Johnson, entre otros Bueno, la edad les está pesando Al parecer, y el mismo Manu Dijo que parece guiaco que jugaban en cámara lenta. La cuestión es que Oklahoma les dio una paliza anoche y pusieron la serie 2 a 2 y se ven mejor eh, físicamente con mejor resto para lo que queda. Ojalá me equivoque y pueda pasar al frente el equipo de mano ¿Y esto eh, para cuándo es? La, la, próxima, la próxima. Esta noche esta noche uh, es Indiana-Miami, claro. cosa que sí, y Miami se impone, uh -huh. ya quedaría fuera Indiana. Y mañana... Estando 2 a 2 en San Antonio todavía tienen la chance de de hacer valer la localía. En San Antonio el equipo de Manu Ginobili tratará de ponerse 3 a 2 en ventaja. Necesitarán una rápida mm. recuperación o sea, en el final... poco tiempo. Claro. En la final nuestra, en la final de nuestro básquetbol, se puso 2 a 1 arriba el Peñarol Mar Platense, haciendo así valer su localidad sobre regatas de Corrientes, de Corrientes. El, el poderoso equipo correntino. Vos sabés conozco corriente muchos años, fui a Corrientes, y conozco el lugar, está frente al río Paraná, el club. Conozco otras ciudades del interior de Corrientes, hay pueblitos por ahí chicos, pero hay una sociedad de fomento con cancha de básquet. Es increíble, uno no eh... cree Y en no Santiago me parece que pasa lo mismo Por lo poco que escuché conozco gente que de Santiago del Estero también pasa en el interior mucho. El otro día creo que comentamos acá con Luciano o con otra persona fuera de acá, Ajá. no me acuerdo bien, sí. que esta situación suele pasar en distintas provincias ¿no? sí. donde priman determinados deportes. En Bahía por ejemplo también el claro, bar, en Bahía. Tandil el tenis, los grandes uh -huh. tenistas. En son... San Juan el hockey sobre patines sí. en claro. realidad es algo que son super de campeones uh -huh. de hockey sobre uh -huh. patines en la provincia de San Juan. Es curioso, ¿cómo ¿Cómo se concentra la práctica deportiva de uh -huh. algo, de, sí, un, de una sí. actividad en particular en, en determinados lugares? Exactamente, ¿no? y están surgiendo muchos deportes emergentes que, por ahí, que ya los vamos a ir desarrollando por ahí cuando pase un poquito el mundial, le vamos a dedicar espacios a deportes emergentes como el cricket, deportes que se están practicando mucho y que bajo el polarizado, que es uh -huh. el fútbol indudablemente, claro, claro. nos están eh, dando a conocer, pero sí están eh, teniendo mucho interés. Bien, vamos a saludar a Eva Mercedes, que dice, me perdí, me perdí, justo vino mi amiga, siempre viene a la misma hora se perdió el horóscopo, así que cuando <risas> publiquemos este programa pondremos eh, todo el listado de todos los signos. Gracias, Malena Brandenburgo, John Marilín también. Eh, ¿Quién más? Gachi Pintos, hay varios por ahí. Eh, vamos con, bueno, eh, se dio la ley por fin, hace un tiempito, la ley de medios que estuvo retenida, que estuvo postergada gracias a los recursos de Amparo de Clarín y en algún momento salió el Gordo Lanata a decir, claro, un, una radio originaria, ¿a quién va a poner un peso? ¿No? Claro. Lamentablemente, o sea, por suerte para nosotros y lamentablemente para él no está pasando esto y digo esto porque se se inauguró otra radio, una radio del pueblo mapuche, esto es en Neuquén, en Chosmalal ...es la radio FM 89.9, Peumán, Hueche se llama... ...la radio del pueblo originario Mapuche recibió su autorización... ...para instalación y funcionamiento a través de una resolución del Africa. por ...uno, uno por dice, ¿y qué pasa con el aire de medios? No pasa nada, sí pasa... ...pasa que son todas noticias chiquitas que mucha gente no le da bolilla... ...pero para una gente que vive eh, lejos en el interior de un país... ...tan grande como el nuestro, una radio es muy importante... Este proyecto radial eh, tuvo un monto de 100.000 pesos para todo. Es un fondo de fomento concursable, se llama esta disposición, y destina esta plata a compra de equipamiento, puesta al aire, antena, adecuación del lugar, en fin. Eh, una iniciativa fue elaborada por Miguel Castillo, que es integrante de la comunidad que cursaba estudios secundarios en una escuela nocturna de Chosmalal, consensuado con las autoridades mapuches del lugar, porque son muy respetuosos de esto. Esto fue eh, fines de marzo y ya se otorgó, ya está funcionando esta radio que es FM 88.9 Peumán Hueche de Chosmalal y tenemos un audio cortito para bueno, escuchar. Bueno, éxitos para ellos. ¿eh? Por supuesto. gracias <risa> Una tarde hermosa, maravillosa, formateada y agua fresca. Con esta radio queremos eh, que nuestra comunidad cambie, según más también, a través de, de este medio radial, y bueno, poder darle, darle lo mejor a toda la, la gente del nuestro lugar y también de alrededor Poder lograr esta primera radio para nuestra comunidad yo creo que es algo... Algo buenísimo, ¿no? Algo que va a quedar en el mercado en, en la historia para nosotros. Vamos a lograr a, a difundir lo que cada uno piensa y, y también cada uno seguramente va, va a plantear su propia idea. Esto en realidad es una herramienta fundamental de tener una radio de llegar a lugares donde realmente uno quiere llegar. venido llegar en cada uno de feria de servicio contento feliz desde años la verdad que está llena de la y estamos disfrutando con ustedes la música para publicitar en más vale tarde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 Estoy lejos de casa, hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Frío, frío, como el agua del río. Tanto tiempo te esperé sentado aquí, que ya el invierno me alcanzó sin ganas. Ay, ay, ay, qué frío que empezó a ser, sí, esto dijimos sí. hace un rato cuando empezó nuestra hora primera empezó a hacer frío realmente en la ciudad de buenos aires y en el país quizás un poco tempranito porque todavía no empezó nuestro invierno pero bueno los cuidados hay que tenerlos como siempre y como todos los años y en este caso me parece que no está de más recordar los cuidados y los riesgos uh -huh. contrariamente que puede haber con las estufas a gas eh ni hablar de otro tipo de calefacción ¿no? de sistemas de calefacción uh -huh. hoy vamos a tratar de hablar de ellas de las estufas que funcionan con nuestro gas eh, eh, ¿cómo calefaccionan las Ajá. estufas eh, a gases? por radiación porque irradian calor, calor. o por convección convección uh -huh. porque calientan el aire uh -huh. ¿sí? eh Hay contaminantes, y esto no, no lo podemos negar, porque lo sabemos todos, todos los años aparecen noticias, sí, lamentablemente. Sí. Produce, cualquier estufa que funcione con gas, produce niveles de contaminación ambientales que son nocivos, cualquiera de estos niveles. El remanido monóxido de carbono, su pariente cercano, que es el dióxido uh -huh. de carbono, eh, razón por la cual, Siempre se recomienda el uso de estas estufas en lugares que tengan una constante ventilación. Eh, yo no sé si ustedes lo hacen, pero todas las mañanas sí, cuando sí. abrimos los ojos y salimos de la cama y ya nos cambiamos o lo que fuera, hay que abrir ventanas. Sí uh -huh. o sí, sí claro. hay que abrir ventanas por más que la radio nos diga que hace 4 grados o menos aún o un poquito más. Ajá. Hay que ventilar la casa, sí. aunque sea un rato más. Uh -huh. Un ratito Mientras nos estamos bañando A lo mejor lo que fuera No es eh, no es extraño que esto no pase ¿eh? No se hace, no, claro no Nadie hace. quiere pasar un poquito de no, frío Ni siquiera esos minutos uh -huh. de frío Bueno, es más que necesario O necesaria la ventilación de la casa Eh... Eh, el uso de estas estufas tiene que estar en ambientes, en general, son los livings o los comedores, ¿no? Uh -huh. Donde haya una constante re renovación del aire. Además, tiene que haber entrada de aire, ahí tiene que haber eh, tomas de claro. aire, rejillitas de uh -huh. aire. Es legal eso, aparte. Cuando es Cuando te, te instalan, es sí, sí, sí. Es obligatorio, además, uh -huh. ¿no? Eh, los ambientes los tenemos que ventilar previamente todos los días... Eh, para que se renueve el oxígeno Claro, es un tema hasta de salud ese. Hasta no, es, es de claro, salud claro, sí. Es un tema Fundamentalmente de salud sí. No solo para renovar el oxígeno Sino también para limpiar el exceso de monóxido de carbono claro. Que haya habido durante el uso de las estufas eh, Sugieren que haya una pequeña partecita Una, una endijita pequeña en las ventanas abiertas para limpiar este aire y evitar las intoxicaciones con el monóxido o con el dióxido de carbono. Cualquiera de ellos son gases letales, letales uh -huh. y no se no se los percibe a simple vista, no tiene claro. olor, no claro. tiene un olor particular, con lo cual uno puede perfectamente sufrir las consecuencias de estar inhalando. Claro, de, de, ha pasado de gente que no se despertó porque no se dio cuenta y, Así es. y lugar tan cerrado, calentito, pero tiene sus tus riesgos siempre. Cualquier artefacto que funcione con gas en nuestra casa tiene que estar cada cierto tiempo controlado por los famosos gasistas matriculados. Mm -hmm. ¿sí? sí, claro. Eh, que, que no es un chiste para... Eh, una persona cercana a mí eh, me lo ha contado claramente, hay exámenes que dar, uh -huh, hay, claro, claro. hay pruebas que pasar para poder obtener la matrícula de gasista, lo mismo que la matrícula de electricista, ¿no? Uh -huh. eh, una vez al año hay que hay que ver y hay que hacer controlar las válvulas, claro. de las mangueras, las instalaciones, si son con mangueras uh -huh. que se llevan a distintos lados, el color de la llama también es otra cosa que tener es en cuenta, eso. tanto uh -huh. en la cocina como en los en los eh, calefones o en los termotanques uh -huh. o en las estufas, jamás tiene que ser naranja eh, la claro. llama sino no se lee, ¿sí? Uh -huh. Y esto no es difícil, es muy fácil de hacer y es muy práctico. Apenas vemos que cambia el color de la llama, hay que apagar ese artefacto sí. Sí, y llamar sí. a alguien que lo que lo cheque también es cierto y es cae por su propio peso que hay que tratar de evitar poner estufas cerca de cortinas mm -hmm. o de cualquier sí. o de cualquier otro muebles que estén demasiado cercanos a, a las estufas eh, no es raro a mí me ha pasado lo he, lo he escuchado muy de cerca con una paciente recuerdo hace unos años Ajá. Eh, Desprendió una pequeña chispa Tomó la cortina ah, Incendió claro. el departamento uh. entero Porque no había nadie En este momento uh. Y la estufa había y quedado está, La, la está estufa prendido. había quedado encendida Porque bueno, tiene esta ventilación Son las de tiro balanceado uh -huh, sí, claro. bueno, aparte está lindo llegar a casa y encontrar la sí, calentita claro. sí es bueno uh -huh. el departamento entero pérdida. eh sí no, no es una pérdida como veros con todo incluido ¿eh? uh -huh. cuando llegaron estaba apagado el incendio no, no, eh, esas cosas que uno cree que pasan sí, en, la, en las pasa, películas pasa, nada más. Pasa. Los bomberos suelen siempre tener mucho trabajo, uh -huh. realmente. Uh -huh. Así que bueno, cuidarlas, cuidarnos, cuidar las estufas, cuidar las instalaciones, ser eh, estar atentos a ellas, estar atentos donde se colocan, las ventilación que tiene que tener, uh -huh. la renovación del oxígeno, la limpieza de estos gases letales y el color de la llama. Muy simple, muy básico. Azul celeste. Azul celeste. Uh -huh. Nunca, nunca naranja ¿Mm? vamos a nuestra tanda porque terminó la primera hora de nuestro programa son exactamente las 20.00 y la temperatura sigue siendo 14 grados con 9 décimas